La mujer a la que el Instituto Provincial Autárquico para la Vivienda le desadjudicó su casa. Hubo un fallo judicial y sobre eso queríamos dialogar algunos minutos con Irma. Te saludo, Lautaro, desde aquí, Irma. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Bien. Eh, Irma, comentanos un poquito acerca de esta resolución judicial, esta confirmación de la desadjudicación de la vivienda. No, yo lo que o sea explicando bien todo cómo fue la situación, lo que me llamó la atención es que en plena pandemia eh, uh -huh. hayan desadjudicado cuando había un fallo judicial por desalojo que no se podía efectuar por la resolución del presidente. Uh -huh. Bien. Eh, vos tenías una vivienda en el barrio Santa María de la Pampa y sí. el, el Instituto Provincial Autárquico para la Vivienda te desadjudicó esa casa. Claro, me, en plena pandemia, vendría uh -huh. a ser en octubre, del sí, eh. 2020. Bien. Eh, Irma, ¿y vos...? No, perdón, en septiembre. En septiembre. Eh, Irma, ¿y vos ahora dónde estás viviendo? Yo ahora estoy en la casa de una amiga, Laura. Uh -huh. Bien. ¿Y, y, ¿Y te dieron algún tipo de respuesta? Eh, ¿Estás en una situación complicada? Digo, afrontar un alquiler eh, es imposible. Eh, comentanos un poquito de, de, de alguna solución que quizás te haya dado la comuna o el sí, IPAB? No, soluciones ninguna, o sea, de parte del Estado vendría a ser, porque lo que es la justicia todavía sigue en apelación esto, uh -huh. está en el Superior Tribunal ahora. Bien. Eh, sigue en apelación, o sea, seguir... O sea, para la justicia, eh, el mal procedimiento lo hizo el Instituto Provincial de Vivienda. Uh -huh. Y para el Instituto Provincial de Vivienda, lo primero que me dice el escano, si la, la jueza hubiese querido hacer algo, lo hubiese hecho pero había una resolución que se tenía que respetar. Yo respeté todos los tiempos, o sea, respeté desde seis años, ¿no es cierto?, de juicio, todo el proceso que lleva, todo como un ciudadano común normal, uh -huh. o sea. Y siento que no ser justicia no tenemos para nada, ¿no? o sea. Uh -huh. No porque haya un cambio de gestión y vea las cosas diferentes, puede agarrar y desadjudicarte. Si bien los otros, vendrían a hacerlo la otra, eh, ¿cómo se dice? las otras, ¿cómo se dicen? Las otras sesiones que subieron, como Melina de Luz, eh, Chanton, entendieron que había un proceso judicial de por medio, Ajá. o sea, entendieron toda esta situación, y no obstante a eso, bueno, a los 15 años que me, que me contaron a mí de, de la casa, no eso no me lo devuelve nadie. Claro, porque vos durante 15 años pagaste las cuotas las, las de la casa. tengo todo pago, Ajá. hasta octubre que hiciste esa resolución, salió de la nada esa resolución, ...y de la nada misma... ...nada, nadie me va a devolver... ...lo primero que me dijo el escano es... ...bueno, dice, las casas son mías... Dice, ...no pertenecen a la justicia... ...no, no son, son del Estado... Uh -huh. ...en primer lugar, en segundo lugar... Eh, ...nada, se supone que tienen que buscar una solución... ...no tendría que haber visto la que el, los legajos... Lo que, ...el procedimiento legal que... ...estaba en marcha, o sea, que había una sentencia... Por salón, ...porque estamos hablando que ya había una sentencia... Uh -huh. seis años de esperar a un juicio, o sea... cumplió todas sus instancias, me entendés ...de Juzgado Número cuatro Cámara de Apelaciones... Superior Tribunal de Justicia de Provincia, de Nación, hasta de Nación fue, ¿me entendés? Tuve que esperar todos esos tiempos. Eh, Irma, ¿y ahora quién está ocupando la vivienda? Eh, Emma Ríos. Uh -huh. eh, eh, es una, una... una señora mayor que nada, no, no tiene chico, nada. Yo en realidad cuando yo me fui de ahí, lo que nosotros en su primer momento nos habían tomado como acto eh, que estaba Califera en ese tiempo, no habían tomado como apto, un, vendría a ser un compromiso de permuta futura, uh -huh. que se suponía que a ella le iban a dar en, en el área San Juan. Claro. claro. Eh, Irma, ¿y ahora qué resta? O sea, una resolución del Superior Tribunal. Restaría, el, sí, la última decisión, el último fallo del Superior Tribunal, donde eso es la, la única, o sea, vendría a ser la última instancia que me faltaba esperar. La, o sea, esperando la apelación, ¿no? Uh -huh. Esperando todos los pasos y todo, y tengo todo, o sea tenía todo a favor, o sea, la justicia no entiende ni siquiera la, la jueza actual no se entiende cómo, cómo pudieron actuar de esa manera, o sea, el instituto ¿me entendés uh -huh. Y si bien no estaba habitada, o sea, sabían todo cómo estaba, si no de última que si sabían que me, me la iban a desahudar como dicen ellos, que ya esto viene hace rato, no me la dejan descontar y ya está, que entonces esa plata de los 15 años, que me la devuelve? No me la devuelve nadie Claro. Y dice, eh, bueno, pagate un abogado ¿cómo me va a pagar un abogado? O sea, Tengo que gastar mil pesos en un abogado para que... Porque ustedes son el Estado, no les hacía gana nunca. O sea, se la tengo que terminar regalando la plata. Irma, re recapitulamos un poquito. Eh, ¿Por qué motivos te desadjudicaron la vivienda a vos? Por no, por no habitarla. Ajá. Claro. Pero se entiende que está ahí, no se entiende que había una resolución por la pandemia si estamos hablando todo de la pandemia de cuidarnos, de cuidar, hasta el presidente habló de eso uh -huh. o sea, cómo ellos van a intervenir de esta manera porque son la nueva gestión, la nueva generación la nueva generación te dice bueno, si no la ocupa listo, ya está entonces con ese criterio yo voy y ocupo hoy una vivienda cualquiera y me la dan, o la estoy ocupando uh -huh. con ese criterio están dejando que nosotros nos estemos agarrando a palazos o sea, que hagamos justicia por mano propia o sea, está muy fuera de contexto todo lo que dice el escenario Claro. En primer lugar eso, en segundo lugar ni hablemos de, de toda la necesidad que hay de emergencia habitacional, claro. como usted dijo. Claro, eh, y, y recordemos, porque ya eh, en otras oportunidades lo, lo hablamos aquí en, en Radio Kermés, ¿por qué motivo vos no, no habitabas esa vivienda? Yo en ese tiempo, porque tuve un problema muy grande, tuve que iniciarme en un lugar, porque también por falta de justicia, falta del Estado también. Uh -huh. Tuve que agarrar e irme para proteger a mis hijos. Ajá, bien, claro. Verás, eh, eso hay que dejarlo en claro también, eh, vos por una cuestión de, de, de violencia tuviste que dejar esa vivienda. Claro, por falta de la justicia, o... porque acá o sea, hay una, una realidad muy básica que vendría a ser el, la falta de justicia social, porque uh -huh. es la realidad, si yo voy, vos sos periodista, yo no sé si voy y me meto al lado de tu casa, uh -huh. yo calculo que mañana ya me sacan de los pelos, claro. o voy al lado de la casa del scan y me meto, uh -huh. ¿qué hacen? Me sacan de los pelos el otro día, ¿me entendés? O sea, y entonces ahí te está dando claramente te está dando cuenta que hay mucha falta de ejercicio. bien eh, Irma eh, quién te está asesorando ahí alguien de la defensa pública que te está dando una mano y Yo tengo una defensora pública donde está Karina Ganusa uh -huh. eh, vendría de la cámara número uno claro eh... En lo civil, claro, ella te está eh, asesorando. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que te dijo? Eh, ¿Te dio alguna esperanza respecto de, de no, revertir esa este me... fallo? Ella, como tanto, la jueza de jugada número 4, ella me dijo que no, que ellas no estaban de acuerdo para nada, todo lo que había hecho estaba mal. Para ellos está mal, para la justicia está mal todo lo que el procedimiento que, oh, que tomó el Instituto Provincial de Vivienda, o sea, está mal todo. Me hablemos que fue en plena pandemia, después de la pandemia había una sentencia por desalojo que. Que la tendrían que haber visto ella. Ella, cuando yo, la, la primera audiencia que tuve con el escano, no estaba ni enterado de que había un mandamiento de tal ojo. O sea, que no, ni siquiera habían agarrado un expediente. Dice, si ya leí el expediente. Tenía anotado dos, dos palabras en una hoja. O sea, me está tomando el pelo o sea No está ni siquiera lo leíste al expediente. Así cualquiera cobra, así cualquiera trabaja. Y así estamos, como estamos, ¿no? Irma, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Carmes. dale muchísimas gracias. Pasaba por la mañana carmesera Irma Santillán, la vecina Santa Roseña, a la que el IPAB le desadjudicó su vivienda.